Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Eți larga la carretera Cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras Sin darte cuenta, quizás del pasamano porque antes de llegar se cerrarrar mil ancianos pero se fueron igual vengo contra una mañana dentro de mi habitación y prepararos la para dos yo no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 celebrando un ritual ignorando mis propios dioses ya no están espejismo remolino mezcla los besos y la ausencia Desnudan en sueño. En el espejo Reflejos viajeros Un apagón sentimental La ruta pasa Vuelve el deseo La ansiedad este cuerpo mi boca quiere pronunciar Tú si no sé si hoy imágenes pagarás se desnudan el sueño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 Yo tengo que lograr que el al palpitar sea să oamă que levante el vuelo. La la la la la la la la la la la la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 A ver tu sueño Y cantarlo Noche sin fin Sin fin Y mai En el lomo De un delfin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 sin fin sin fin sin fin ni mal para soñar soñar la estrella quien estuviera allí viéndote reposar saber tu sueño y Noche sin fin, sin fin, y mar Estás escuchando según la otra oreja